Edgar Mueller, para charlar un poquito sobre este momento que se está viviendo en la Argentina. Y bueno, y también, por supuesto, vamos a ver si sobrevolamos algo de Córdoba.、Eh, doctor Mueller, ¿cómo está? Buen día. ¿Lo tenemos? ¿Mm? ¿No está pulsadito? ¿Mm? A, ver, a ver si te tengo ahí, Edgar. ¿Lo escuchás? Sí, sí, sí. Ahí, sí, está, sí, ahí sí. está, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahí está. Bueno,、eh, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está Edgar?、Eh, la, pregunta, Muy bien. la pregunta te quiero hacer, quería hablar con vos un ratito, porque bueno, a veces se suele analizar desde otra perspectiva, ¿no? De lo que se conversa en la esquina, aunque hoy en día todo el mundo habla de lo que sucede la, con esto de las coimas que cobra o cobraría la. La secretaria general de la presidencia y hermana del presidente Javier m i l e i Pero la otra también a veces sobrevuelo lo que pasa en el Congreso. Y usted, como, como es diputado,、eh, ¿hay algo que no se esté haciendo a nivel, a nivel político, a nivel jurídico, desde el Congreso con esto? Bueno, primero. Este, con respecto a las coimas de la hermana del presidente, debe ser que no le, no le anduvo muy bien el tema de la repostería. Y entendió que coimeando puede hacer más plata que haciendo pastafrola. Y con respecto al, a lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Uno que ha pasado por ahí yo sin, sin ganas y nunca quise ser diputado, sino que respondí a mi mando natural en ese momento, que era Alberto Rodríguez Sá, que casi me exigió de que fuera al Congreso.、Eh, nos pusimos más o menos de acuerdo.、Uh -huh. Yo le dije: No pienso hacer absolutamente nada. Sino este, ser absolutamente leal al programa que los p u n t a n o s tenían en ese momento.、Sí. Pero bueno, pero más, allá, más allá de eso,、eh, yo lo que estoy viendo en estos días es una degradación absoluta de la política、sí. y de los políticos en el Congreso Nacional.、Sí. Nunca he visto tanta bajeza, nunca he visto tanta, tanta perversión. Eh, tanta, tanta ignorancia, en, sobre, todo en los, sobre todo en los diputados de la Libertad Avanza.、Mm. Es decir, han tomado lo más marginal de la sociedad argentina en todos los aspectos para sentarlos ahí a levantar la mano y aprobar todos los proyectos de destrucción nacional que la Libertad Avanza está llevando adelante. Este, sería muy, muy largo, probablemente, de n u m e、eh, r a r cada cosa que, que han hecho. Lo lamentable es que se han sumado algunas expresiones políticas, como por ejemplo lo que fue、eh, la parte de la desintegración de Juntos por el Cambio, y me refiero específicamente, sobre todo, a los radicales que siempre o、oh, nacieron. Este, con el campo nacional y popular,、eh, acompañando, acompañando ese tipo de políticas.、Eh, y específicamente acá en la provincia de Córdoba, lo que ha hecho este payaso mercenario de Deloredo,、eh, bueno, que al final, de, de tal mercenario que y de tanto de que se quiso vender, nadie lo quiso comprar. Y bueno, tendrá que, que poner algún que o s c o no sé q u e irá a hacer ahora, ahora en Córdoba. Ahora, eh, eh, es lamentable、eh, lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Ahora,、eh, yo digo una cosa:、eh, mi ley pudo hacer todo eso porque los diputados de Córdoba y de varios lugares le dieron el, el aval de la ley, la, la famosa ley Bases ley y tantas、sí. otras cosas, y puede, hasta si quiere, le puede cambiar el nombre al país también, por poco. Sí, bueno, yo no. Yo, yo, si hubiese estado en la Cámara de Diputados, no hubiese votado nada, absolutamente nada, porque ya hace、eh, tantos años de experiencia o de militancia en el peronismo, cumplo 62 años de militancia en el peronismo, este, me imaginaba desde el principio todo lo que iba a pasar con este que se denomina narcocapitalista, no es ni. Ni anarquista ni capitalista, no es absolutamente nada, es un desquiciado que vino, que fue usado por el Círculo Rojo de la bueno, Argentina. Sí, Iván, no está solo,、eh. para, entregar, para entregar el país. Lo que yo lamento no, no es lo que está haciendo la Libertad Avanza, lo que está haciendo este loco, este, sino los que en algún momento acompañaron, algunos de buena fe. Y otros por, por intereses personales, por eso hablaba de, de Loredo, por ejemplo.、Uh -huh. Lo tomo como ejemplo porque me parece una porquería, este,、eh, acompañando las políticas de m i r e y Y lamentablemente, e l nombre del, del radicalismo, que fue una expresión nacional y popular、eh, en, su, en sus comienzos, en sus genes, llevó. Eh, la idea del、eh, campo nacional y popular, como fue el l i g u b e t e n i s m o en su momento.、Uh -huh. Ahora,、eh, si nos、eh, venimos a Córdoba, la campaña va a estar comenzando ya, o ya comenzó,、eh, teniendo en cuenta que el próximo domingo hay una gran batalla en la provincia de Buenos Aires,、eh, donde, bueno,、eh, no, no la están pasando bien los candidatos de la LLA. Pero si nos venimos a Córdoba,、eh, que, bueno, tenemos un perionismo dividido. Usted dice: sí, el radicalismo se terminó rejuntando ahí algo con, con una interna trunca, h、eh, trunca, digamos,、eh, con,、sí. bueno, de, designándose o autodesignándose prácticamente Ramoncito Mestre. Eh, sí. Y después el peronismo representado en. Bueno, es que Areti, que va a cabezar la lista del oficialismo cordobés,、eh, sí. con esto de Provincias Unidas, con otras provincias también. Por el otro lado está el k i r c h n e r i s m o de por a r t e de p parte de Pablo Carro y Natalia de, los, de la Sota, que parecía que se iba con el k i r c h n e r i s m o o con Fuerza Patria, y、eh, o, con el, o se quedaba finalmente en. En Hacemos Unidos o bien ahora Provincias Unidas.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza esa parte? Bueno, yo、eh, lo analizo desde el punto de vista de lo que es el peronismo desde, desde sus comienzos. Es un gran movimiento nacional, no pensamos todos iguales, este, pero tenemos una meta en común. Cualquier peronista, cualquier peronista no va a renegar nunca de la justicia social. Cualquier peronista, esté donde esté, este, va a renunciar a la soberanía política ni a la independencia económica.、Eh, lamentablemente no podemos ir todos juntos, pero en el caso concreto de Córdoba, que tiene un modelo específico, el que mejor lo representa es、eh, Juan Chiaretti,、eh, al que vos sabés la historia que. Y que me tocó vivir con él, este, y no desde ahora, y aunque no nos conociéramos en ese momento, compartimos ideas similares desde los años 70. Después, fu como funcionario de él en Santiago del Estero, es,、eh, al gringo lo, lo aprecio, lo admiro、eh, personalmente y emocionalmente. No, y, y creo que lo que ha hecho en Córdoba no lo ha hecho ningún gobernador desde, desde Jerónimo l u Cabrera para adelante. Ahora, Entonces, cuando yo miro lo que hizo, yo me acuerdo de, de que cuando se armó la, el gobierno, la libertad avanza, el gobierno de Schiaretti, o, o ya casi yéndose, puso a varios funcionarios. De hecho, me acuerdo que lo puso en la, en la, en la ANSES, creo, el que a Giordano. que Después lo terminaron echando a los dos meses. Sí, sí. Y bueno, eso lo podés, lo podés ver desde dos puntos de vista diferentes. A ver. Lo podés ver como, como una colaboración de un técnico que, como poco, como fue j o r d a n o ayudando al gobierno nacional, o、eh, lo podés ver como una sumisión. Yo no lo veo. Como esto último que te estoy diciendo, yo lo veo como una posibilidad de transmitirle sus mejores cuadros políticos a un gobierno que fue elegido por el pueblo, y esto lo debemos reconocer, este, para, para tratar de acomodar algunas cuestiones fundamentales de la política nacional. Eh, bueno, eh, fue, un, fue un fracaso、eh, la intención. Claro. Pero eso no quita de que、um, Juan haya tenido la mejor voluntad de acompañar ciertos, ciertos procesos. Pero no lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Nosotros tenemos que verlo como cordobeses y ver que ha sido la mejor gobernación que hemos tenido、eh, desde siempre. Como te decía, desde Jerónimo Luis de Cabrera para adelante. No, no nos podemos olvidar de. De esto y lo que lo hemos visto administrando, como a mí me ha tocado、eh, en, en Santiago del Estero con él,、eh, bueno, estuvimos un año y medio sin pisar、eh, el suelo, estábamos a 10 centímetros del suelo trabajando febrilmente para acomodar una situación que era insostenible después de la intervención federal.、Eh, yo volví a respirar el día que nos vinimos. El 9 de julio de 1955, de 95, este, en Villa de María del Río Seco, porque hasta ahí no, no teníamos tiempo ni para, para respirar, pero dejó una provincia ordenada. Ahí me di cuenta que era el mejor administrador del Estado que podíamos tener en la. En la República Argentina.、Eh, ahora le, le pregunto, Edgar Müller,、eh, respecto a. Hace pocos días se viralizó una foto de muchos intendentes de la zona, radicales, del PRO,、eh, incluido、sí. el intendente Javier de Fagot, la intendenta d e、sí. Guati, bueno, no, no, no sé si también estaba la, la i n t e n d e n t a del Edesma, que responden al radicalismo naturalmente. Una foto con Esquiareti, hasta ahora no, no, no la puedo descifrar, digamos, la, la intención de esa foto.、Eh, algunas caras no parecían de buenos amigos, digo, como que situación incómoda puede llegar a ser,、eh, pero a lo mejor, bueno, la, no, sé si, no sé si la vio la foto de la que me refiero. Sí, sí, tuve oportunidad de verlo. Yo no miro redes sociales ni sé manejar el teléfono. Pero bueno, sí, me l o han mostrado. Mira, con respecto a eso, te digo, yo me alegro profundamente que algunos radicales en este sentido hayan vuelto al campo nacional y popular. Anduvieron por la banquina desde, desde el año 1930, después del derrocamiento de Irigoyen, anduvieron por la banquina permanentemente. Bueno, no te olvides. De que formaron parte de la Unión Democrática、sí. en su momento, es decir, se apartaron del campo nacional y popular y apoyaron las políticas de Estados Unidos a través de Braden. Este, se unieron a los comunistas, a los socialistas, a los demócratas progresistas, a cualquiera en contra del, del peronismo. No nos olvidemos que salieron del campo popular festejando la caída del gobierno de Juan Domingo Perón. En 1955, no nos olvidemos de que el viejo Ilya le paró el avión a Perón cuando quería regresar a la Argentina a acomodar todo lo que habían desacomodado hasta ese momento. No, entonces, que vuelvan al campo popular, lo festejo, porque yo no tengo nada en contra del radicalismo, todo lo contrario. Bueno, pero usted que ve,、si、hay un claro.、Usted? Y andan por la banquina, yo prefiero andar por el pavimento como anduvo el gringo. Es que h Areti, en toda su gestión, en la provincia de Córdoba, haciendo lo que había que hacer. Y estos anduvieron por la banquina permanentemente. Si vuelven al campo nacional y popular, que han dado una muestra el otro día en Córdoba, reuniéndose con él, yo me siento recontra feliz, Pero... los felicito a los radicales, y se va a dar lo que dijo Perón en este país. Eh, eh, que más o menos somos todos peronistas. Ahora, ¿usted qué, que, qué ve? Que los, los radicales. Lo celebro, no... a los, compañeros, los, celebro a los compañeros de la Unión Cívica Radical que van a apoyar la candidatura de Eschiaretti gobernador. Eschiaretti diputado. Es diputado, perdón. Ahora, eh, eh. ¿usted cree que.? Usted... Cree que radical... Fue un acto fallido. El... Estoy hablando、sí. de que puede ser Esquiareti presidente.、Ah, yo voy a lo siguiente.、Eh, ¿El radicalismo de Arias va a repartir la boleta de Juan Esquiareti, candidato a diputado? Y yo calculo que sí. Lo tiene que hacer ¿Sí? con todo entusiasmo. o ...el p a r t i d o j u s t i i i c a l a El Partido Justicialista de Arias ya está en contacto con el gobierno provincial desde hace varios días. Me consta, lo veo, hablo permanentemente con los compañeros,、sí. este, y vamos, nosotros vamos a apoyar la candidatura y vamos a repartir también el, la fotocopia de, de lo que va a ser la boleta única y a dónde hay que poner la cruz de a n o t a、uh -huh. e Si t e s lo hacen si lo hacen desde la municipalidad d e á r e a o lo hacen desde el Comité de la Unión Cívica Radical, este. Me gustaría ver algún cartel, es que Areti, diputado, frente al local de la Unión Cívica Radical de Aria sería maravilloso.、Eh, le pregunto una última: hay una situación, tenemos un corte de luz ahora de PEC en la zona y,、sí. y bueno, por eso estamos un poco corto s de tiempo. Pero la otra,、sí. tiene, y esto amerita para charlar un largo rato, estamos nosotros ahí recogiendo información. Hay, eh, hay pedido de parte de la, de la concejala Verónica Atlanta de un pedido de、sí. informe al municipio.、Eh, ¿Sabe algo sobre esto? De unas luces que debió haber hecho en la ruta y no la hicieron. Sí, bueno, mira,、eh, no, no, no concretamente ni con, ni con datos. Eh, siento algunos comentarios en, en el pueblo, este, de una, no solamente de eso, sino de alguna serie de irregularidades que no me constan ni las juzgo, este, pero hay comentarios este, bastante embromados con respecto a, eso, a esos temas. Yo no, no estoy poniendo、mm. en tela de juicio la honestidad de nadie. Este, ni la falta de administración de nadie, sino estoy repitiendo lo que, lo que, lo que estoy escuchando. No sé si ha venido la plata, si no ha venido la plata, si, cómo、sí. han sido los convenios, no, no, no, no te puedo especificar en este momento. Sé que Verónica, la presidenta del Partido j u d i c i a l i s t a de Arias, tiene más información、sí. y ha presentado.、Mm. Algunos pedidos de、mm. informes, eso sí lo sé. ¿Cómo, cómo ve el pueblo?、Eh, mirá, yo creo que Arias,、eh, yo tengo un concepto muy particular de Arias. Este, a mí me dicen: Arias es un pueblo rico porque tiene un montón de empresas, este, gente de campo este, muy bien acomodada. Y yo no, no pienso igual. Yo pienso que Aria no es un pueblo de ricos,、eh, no es un pueblo rico, es un pueblo de ricos, que es una cosa distinta. Porque si bien hay trabajo y todo, este, un obrero que esté ganando 900 mil pesos, 800 mil pesos o un millón de pesos en las fábricas por mes o en el campo, que ganan muchísimo menos. Terreno que sí conozco por 50 años de profesión y llenándome de bosta、eh, trabajando en el campo, este, yo digo, es un pueblo、eh, de ricos y no un pueblo rico. Porque,、bueno. a ver, si tenés 400 obreros que ganen un millón de pesos, no, esto,、eh, esos muchachos no son ricos. Mm. Esos muchachos viven en un pueblo de ricos.、Mm. O sea que medio pijotero el pueblo. ¿Eh? Es un poco pijotero el pueblo. ¿O los no sé si es pijotero o no.、Eh, yo creo en las buenas intenciones de todo el mundo. No, no soy un detractor. Pero son las condiciones en las que trabaja todo el, todo el mundo. Vos lo, vos lo ves. Los fines de semana acá, yo por ahí salgo a d a r una vuelta, no, no, no, no paro en ningún lado, pero salgo a d a r una vuelta y no es el mismo, el mismo pueblo de hace 10 o 15 años atrás, donde, vos tenías,、eh, donde una familia podía salir a comer, donde una familia podía ir a tomarse una cerveza o un helado con sus hijos,、eh, es decir, lo ves muy, muy poco porque no le alcanza. Para la hierba.、Sí. Entonces, ¿qué me voy a tomar e helados si no puedo tomar el mate cocido a la mañana? Este, y esto, en ese aspecto, se está degradando. En ese aspecto,、eh, no hay ninguna duda de que se está degradando. Bueno, Edgar,、eh, gracias este, por, este, por esta charla aquí con Radio Nota 89.9 y bueno, esperando también el inicio de la campaña.、Eh, va a estar a la par de, me imagino,、eh, ahí a, a, apoyando la, la candidatura de Schiaretti, diputado acá en el pueblo, no sé si algo más. Pero, pero, pero por supuesto,、eh, no te sepa ninguna duda. Eh, yo ya、eh, estoy, o, podríamos decir, retirado de, de la actividad política febril que mantuve durante muchos años, pero mi último suspiro va a ser el Viva Perón. Y en, en estas circunstancias,、eh, Viva Juan Echialetti.、Eh, ¿Gana el peronismo las elecciones que se vienen? Pero por supuesto que lo vamos a ganar. Vamos a ganar, va, el peronismo va a ganar en Córdoba, mostrando este modelo. Déjame decirte una cosita.、Sí. Eh, yo apoyé en su momento, por circunstancias especiales, en su momento apoyé el el modelo San Luis,、sí. el modelo Córdoba, el modelo Córdoba, con el que tengo algunas diferencias,、mm. este... Pero de cualquier manera, el modelo Córdoba ha superado todo lo imaginable en materia de construcción eh, peronista. Eh, a ver, Rodríguez está haciendo camino, haciendo acueductos,、eh, apoyando la cultura, trayendo una universidad,、eh, abriendo fábricas en San Luis, eso era un modelo peronista, y con la gente incluida. Y Córdoba. Este, lo ha superado en ese, en ese sentido.、El、del modelo de San Luis pasé al modelo Córdoba、eh, sin ninguna, sin ninguna eh, transición eh, importante en el medio, y estoy orgulloso de, de vivir en esta provincia, tener los gobernadores que tu, tuvimos, tanto el gallego de la Sota, que nunca fui de la Sotista, pero no importa. Este, pero ha hecho una buena gobernación y una gobernación suprema, como ha sido la de、eh, mi amigo、eh, y compañero、eh, Juan Esquiaretti,、eh, el gringo para mí. Gracias, Edgar. Gracias a vos. Ahí lo teníamos al diputado, mandato cumplido, exintendente, exsenador provincial. Edgar Müller hablando con nosotros sobre la, la situación nacional. Muy...